Muchas veces que ya estamos tiempo del que tenemos para dedicarle a lo que no queremos. La vida tiene un solo destino, morir, pero muchas veces tenemos que cuidar de lo que nos puede derrumbar. Vamos a quien te quiere, al que no te quiere, hasta a tu enemigo. Dale valor a cada momento. El tiempo que se va no regresa. El reloj nunca para. Cada hora tiene un valor.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 Quieres saber de mí que me perdonara yo pensaba que tú solamente eras para mí tengo Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme y déjate llevar de mí de carta a ver si contesta